Y pasamos a otro tema, y en este caso de nacionalismos. Y es que, como ustedes saben, el gobierno vasco ha decidido seguir el modelo catalán, acabar con el castellano en la enseñanza, y de hecho, gracias al decreto de reforma del sistema educativo, en el próximo curso se va a suprimir la escolarización en castellano en algunos centros. ¿Qué ha sucedido? Pues hombre, muy sencillo. Como más del 70% de la población de las vascongadas tiene como lengua madre el castellano, En Álava hace más de un milenio, que se dice pronto, que dejó de utilizarse el vascuence, que ya está bien. Esto ha provocado que centenares de padres creen la plataforma por la libertad de elección lingüística. Y en ella se reivindica algo que es bochornoso que se tenga que reivindicar, porque está recogido hasta en las declaraciones fundamentales de derechos humanos. Y es que la lengua vehicular de la educación sea la materna. Lo mismo si es el castellano que el vascuence, pero la materna. Y además consideran que hay que mantener el modelo que teóricamente hasta ahora regían las vascongadas. Y es que en principio la enseñanza podía ser solo en castellano, solo en vascuence o utilizando un modelo bilingüe. Claro, como da la casualidad de que hay multitud de personas que durante estos años han estado haciendo filología vasca, y ya pueden ustedes imaginarse, salvo en Japón, que ya saben ustedes que en Extremo Oriente el vascuence cotiza una barbaridad y están locos los samuráis por aprender vascuence pues salvo en el caso del Celeste Imperio, no quiere nadie aprender vascuence a ver qué hacemos con los licenciados que en vez de estudiar filología germánica o filología inglesa o filología española, han hecho filología vasca les tenemos que dar de comer algo hay que hacer con ellos, pobrecillos los hemos estafado durante años diciendo que era una profesión con futuro y a ver ahora qué hacemos con tanto licenciado y claro, para eso entramos en el absurdo en una inmersión lingüística en Vascuence que es un verdadero disparate Porque aparte de ese intento de evangelizar el Japón, en este caso no con el catolicismo como San Francisco Javier, sino con el vascuence, resulta que además el gobierno vasco ha decidido destinar 460.000 euros para fomentar el uso del vascuence en el mal llamado país vasco francés. Pues como le hinchan las ne al amigo Sarkozy, se van a enterar los nacionalistas vascos de lo que vale un peine, dígase como se diga en la lengua de Sabino Arana porque esa es la verdadera realidad, y es lo que algunos decimos siempre, vamos a ver, si en Francia tienen vascos, y tienen catalanes, y no tienen problemas, y nosotros tenemos problemas, será porque somos nosotros los que lo estamos haciendo mal, y no los franceses, pues de una desfachatez y de una desvergüenza verdaderamente ancha, esa sí que es ancha, la desfachatez